No te preguntes quién soy yo, o te puedes deprimir. El gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo, ¿Conocerme a mí mismo? <risas> si lo hiciera, saldría corriendo espantado. Goethe tiene razón. Esto pasaría a muchos también... ...si tratan de conocerse a sí mismos. Por eso mejor no lo hacen. Conocerse a sí mismo... ...no solo es la cosa más difícil... ...sino también la más inútil. Si excavas en ti mismo... ¿Qué sacarás? Solo basura. Conocerte a ti mismo para muchos es una gran pregunta, quizá la pregunta más importante de tu vida. Pero a los que hablan así no ven las consecuencias de esta pregunta. Si miras adentro de ti, ves que eres una nada. Mucha gente no tiene nada en especial, es solo gente corriente. El ser humano se toma demasiado en serio. Cree que fue, fue creado según la imagen de Dios. ¿Pero de cuál Dios? ¿De ese Dios iracundo? ¿Del viejo testamento? ¿Ese Dios cruel? ¿Mezquino? ¿Y celoso? ¿Ese Dios con todas las características del hombre corriente? En este caso no vale la pena mirar adentro. Los Budistas dicen, no hay yo, el yo es solo una ilusión. Entonces, ¿para qué buscarlo? ¿Un yo ficticio? Buscando un yo ficticio? Es lo más absurdo. No pierdas tu vida con una pregunta tan vana. El aforismo griego, Conócete a ti mismo. En griego, Gnoti se autón. Estaba escrito en el templo de Apolo en Telfos. Si te conoces a ti mismo, te das cuenta que eres un ser viviente que se muere como cualquier animal. Tu vida es limitada. Tiene un fin seguro. La muerte. No eres gran cosa. Aunque te crees mucho. Tus posibilidades son limitadas. No puedes realizar. ...todo lo que deseas. Eres un ser... ...débil... ...sujeto a enfermedades... ...sujeto a la vejez... ...y no puedes escapar... ...de la muerte. Un relámpago... ...o un pequeño terremoto... ...y todos tus grandes planes... Se acaban en un instante. Platón y Sócrates dicen, hay que saber que uno no sabe nada. Ah, muy estimulante. ¿Realmente quieres saber que no sabes nada? Todos pretenden saber algo. Se creen expertos en algo. Es su orgullo. Se creen mucho. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta? Que no sabes nada. Tienes que acumular. Saber y más saber. Pero esto no tiene fin. Hay muchas cosas que no sabes Y nunca sabrás. Es tan poco que sabes. Se dice que si te conoces, verás más posibilidades para desarrollarte. Pero las posibilidades de desarrollo para la mayoría de la gente son limitadas. O las circunstancias en las que se encuentra la gente no lo permite. O su falta de inteligencia lo impide. La mayoría de la gente no sabe lo que son. Aunque creen que lo saben. O no están interesados en saber quiénes son porque creen que ya saben lo que soy. No quiero saber quién soy, porque si lo supiera, me pondría triste, me deprime, porque veo que soy un ser insignificante. No vale la pena Conocerme. Otros dicen, oh, no tengo tiempo para hacerme esta pregunta, ¿quién soy yo? Hay cosas más importantes, prefiero tener una cita con una chica sexy en vez de tener una cita conmigo mismo. Me aconsejan. Estos momentos de introspección, de reflexión en soledad, te ayudarán a conocerte. Pero cuando estoy solo, no sé qué hacer conmigo mismo. Pero afortunadamente existe la televisión y me distrae de mí mismo. Cuando me pregunto quién soy yo, encuentro ninguna respuesta dentro de mí, solo un vacío, un silencio que me asusta. Mientras más me profundizo en mí mismo, menos respuestas encuentro. Además, En la profundidad se acaba esta pregunta, como en cualquier otra pregunta también, porque ya no hay ningún yo que pueda preguntarse, ¿Quién soy yo? Conocerse no es la llave para ser feliz, sino para hacerse infeliz. Así mejor no te preguntes y serás más feliz, quizá. Es mejor pretender ser alguien. No aceptes como un tal Dios te ha creado. Créate a ti mismo. Hazte ti una obra de arte, de tu propia creación, entonces sabrás quién eres. Soy mi propia creación.